punto ar 10 de la mañana, arrancamos con todo el enredando las mañanas, estamos aquí desde Jujuy, desde el estudio de Radio Pueblo en una mañana eh, bastante agitadita y en una mañana eh, eh, con mucho sol, eh, pero no está sofocante, está hermoso, venimos de muchos días de lluvia aquí en Jujuy y bueno, estamos aquí este con toda la información, con toda la energía para empezar este enredando las mañanas, estamos aquí con Victoria. Muy buenos días, yo aprovecho para saludar a mis compañeros presentes en el estudio Está Panchito produciendo, junto digo, está operando junto a, a Johnny y al mono que estamos produciendo Hoy estamos diezmados, estamos eh, tenemos... sin dos compañeros Así que la verdad que sí, tenemos una mañana bastante agitada porque... Pero tenemos el placer de locotar con la presencia de Seba este, Y la presencia de Javi Seba está enfermo, así que bueno, le mandamos un saludo, seguramente no está escuchando Y cada ja en eh, Buenos Aires gira, eh, se fue a hacer una gira musical a Buenos Aires, estaba aprovechó para ir a ver un par de bandas que tenía tenía que hacer unos trámites y de paso ir a ver un par de bandas, así que le mandamos un saludo a nuestro productor estrella que lo estamos extrañando. Voy a reconocerlo que lo extraño un poquito. Yo no los extraño ninguno. pues nunca los extrañaron. <ríe> ¿no? no. Bien, pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web. Nos busca www.rnma.org.ar Y ahí bueno pueden seguirnos, pueden escucharnos a través de internet, leer nuestra noticia. También pueden este ver algunos materiales que tenemos algunos documentos históricos algunos este bueno también para interesarse sobre los medios que forman parte de la red nacional de medios alternativos así que bueno pueden acceder a nuestra página para escucharnos y hacer lo que quieran también pueden acceder a nuestro facebook eh, red nacional de medios alternativos y también bueno pueden compartir seguir nuestra noticia y hacernos llegar alguna información que eh, algún medio no lo va a pasar y acá seguramente sí lo vamos a pasar Sí, también pueden pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook del colectivo Radio Pueblo aquí en Jujuy, así que bueno, ahí están los links eh, para seguir a la red y al trabajo que venimos haciendo aquí en Alto Comedero. Así es, y bueno, mandamos aprovechamos para mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando, un saludo a todos los compañeros que forman parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, eh, que están reproduciendo este programa y bueno, también... Un saludo este, especial para toda la gente de Alto Comedero que nos está escuchando en una mañana bastante soleada. Así es, se acerca a fin de año. Y... El otro día leía que faltan siete ¿Viste domingos. ¿Viste la luna ayer? No la vi, vos sabés que ayer entré el Facebook y lo primero que vi, este hoy prepárate para ver una hermosa luna y me olvidé de verla. Estuve una tarde bastante quitadita también. No antes. era tan grande, pero sí brillaba mucho. ¿Estuvo lindo? Sí. ¿Saliste a pasear o saliste no. un rato por la ventana? Salí o sea, por la ventana <ríe> este, ¿Qué he por decir? que tenemos... De fin de año Ah, bien, que el otro día le diga que faltan 7 domingos para que termine el año ¿Y eso es bueno o mal? Y vos sabés que ya estoy como medio cansado ya, Así que para mí viene de 10 Pero igual vos sabés que el peor mes para mí es enero Enero para mí no termina nunca Y vos sabes que, aparte, viste que en la fiesta uno gasta un poquito de más, se junta a comer con la familia, este, y entonces gasta mucha plata y después hay que terminar el mes, eh, ese enero, ¿no? Se hace largo porque después lo que tenemos hijos vienen los reyes magos y bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, Para el después de, de enero, este, uno ya puede descansar. Sí, y además bueno, ya en diciembre y lo que se viene ahora este fin de año se vienen muchos conflictos que ya están, digamos, en vigencia, pero que se recrudece no la situación de los trabajadores a nivel nacional, eh, por todo el ajuste de este año y se vienen estos cierres, uno de los temas justamente es por esto, los bonos de fin de año que ya hubo algunos, ya deben haber salido algunas notas sobre esto. Hoy puntualmente vamos a estar hablando eh, con Rodolfo Aguilar Eh, ...que en realidad ya hablamos porque nos dio la nota antes... ...así que ya sabemos lo, lo, lo que va a decir... ...lo admitimos porque el compañero estaba viajando... Es ...el secretario general de ATE de Río Negro... ...nos va a comentar un poco cómo fue cómo fue la movida del jueves pasado... ...porque hubo distintos cortes en pozos petroleros... ...así, es, y teniendo en cuenta lo que decía Rodolfo... ...y lo que vos venías diciendo que se viene fin de año... ...Rodolfo decía algo muy interesante que después lo vamos a escuchar... ...adelanto un poquito para toda la gente que está ahí de expectativa... Eh él decía de que los diferentes gobiernos han generado una campaña mediática este sobre que no hay plata, la herencia, este y entonces justamente para Ahora que se vienen todos los conflictos Decir, bueno, no hay plata Y genera una respuesta a eso, ¿no? Sí, no hay plata Pero los diputados y los funcionarios Se suben el sueldo Y hay uno que no puede vivir con 83, era? 83 mil pesos Así mensuales No puede vivir <risa> Imaginate cómo hacemos nosotros Nosotros indigentes Pinedo fue el que Pinedo. dijo Así que bueno, hay una situación laboral importante, también vamos a estar hablando sobre esta temática eh de, de conflictos salariales con los compañeros de página 12, que también estuvieron haciendo medidas de fuerza. Eh, aquí en la provincia de Jujuy eh, puntualmente hoy se hace una audiencia pública eh, por la audiencia, perdón, por la el ordenamiento territorial aquí en la provincia, así que también así vamos es. a estar hablando sobre eso y eh, con Marcela Vargas, Vargas de ATAVI, de la Asociación de Trabajadores Independientes porque lamentablemente el sábado pasado tuvimos que, la estamos lamentando eh, la muerte de una comerciante de la Feria del Bachi 2, que nosotros ya veníamos Vicenta Vargas eh, anunciando ¿no? el, el conflicto represivo que están viviendo los trabajadores ambulantes eh, y eh, lamentablemente... Eh, Vicenta Vargas falleció a, a raíz de una discusión que tuvo con los inspectores de la municipalidad Así que bueno, vamos a estar comentando un poco el conflicto Que ya viene sucediendo hace hace dos meses más o menos en el Bach 2 Así es, y bueno, tenemos una nota en el tintero que todavía no sabemos si va a salir Lo decimos por la duda, sale o no este Así que bueno, tenemos si una no nota sale? en el tintero Si no sale, hagan de cuenta que no escucharon nada un poquito parece que vamos escuchamos un poquito de música y arrancamos con todas las entrevistas, con toda la información aquí en El Enredando de las Mañanas. Gracias. Enredando las, las Mañanas. Mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes De 10 a 12 horas Por radio, radio La de Achueno Zumba La, la, la Conectiva Che Barraca la, la, la, la, la colectiva La reta guardia Las radios de la RNMA Red Nacional de Medios Alternativos Enredando las, la las Mañanas De lunes a viernes De 10 a 12 horas www.rnma.org 10 y 13 continuamos con el reando las mañanas aquí del estudio de Radio Pueblo en el populoso barrio Alto Comedero en el barrio más conocido de Jujuy y el más grande de Jujuy, no? debería ser una ciudad ya ¿no?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 o si no, también si se quiere contactar acá con nosotros La gente que nos está escuchando en Alto Comedero Y en San Salvador de Jujuy eh, Con el colectivo Busca y en Facebook, colectivo Radio Pueblo Y bueno, también va a acceder a nuestra fanpage Siempre quise decir fanpage Porque está bueno, ¿no? Suena bien <ríe> Suena lindo Y bueno, y ahí puede seguir nuestra noticia, comentarnos Y hacernos llegar alguna información también que quiera Le comentábamos a quienes nos están escuchando que hoy estábamos diezmados eh, Así que ahora somos poquitos en el estudio Y vamos a darnos algunas libertades, ¿verdad? Así es, este, fumar no Fumar no Bueno, <ríe> entonces como cual, digamos eh, Hablar mal de los que no están puede ser ¿no? Sí Eso me interesa, digamos ya Respirar a... aire puro, por ejemplo Es verdad Sin olores El otro día estuvo medio infectado el estudio No vamos a decir nombres, pero Este... <ríe> No lo digo, no lo bueno este, estamos tranquilos, estamos relajados, no nos este, apura nadie, Javi año. no nos apura, claro Javi no está en la puerta ni golpeando ahí, este Panchito lo veo con las manos, tomado de la mano, o sea que hay un ambiente bastante relajado o estamos con los nervios, ¿no? ya no hay nervios a esta altura de la vida, no ya estamos terminando el año y ya tenemos bastantes enredandos. Este es nuestra este es nuestro primer año de experiencia en redandos, así que venimos bastante más o menos. Así es. Eh, bueno, ya bueno, eh, empezando las entrevistas, eh, hace rato comentábamos que íbamos a hablar con Marcela Vargas de Atavi, de la Asociación de Trabajadores Independientes de Jujuy por el conflicto que vienen llevando que vienen resistiendo en la Feria del Bachi 2. Buenos días, Marcela. Hola, buen día a toda la audiencia. Estoy acá ahora este en la calle Santiago acabo de venir de una reunión con el doctor Millón así que me pueden hacer las preguntas que quieran para que podamos este, comenzar esa, esta charla eh, Marcela, eh, lamentablemente el sábado tuvimos eh, la pérdida de una compañera ¿nos podrías comentar eh, cómo viene el conflicto con la Feria del Bachi 2? Eh, nosotros hoy nos hemos reunido con el doctor Millón no para hablar de este tema de la compañera Pero, este aparte de esto, sí te puedo comentar que ha sido un conflicto que viene ya hace desde el mes de mayo-junio, que se vino comunicando que nos tenemos que retirar, que nos tenemos que ir, ellas han sido avisadas así verbalmente, después durante este mes ya se los ha notificado, e inclusive se sitió todo el barrio San Pedrito para poder sacarlo a las compañeras, son de infantería, eh, personal femenino en camiones para, para como para amedrentar, eh, se hicieron disparos al aire, eh, hubo eh, represión contra mi compañero Marcelo Cabero por haber estado parado en la vereda del bache donde se lo llevaron detenido y él jamás opuso resistencia, así que se lo llevaron sin que él se, se, se violente ni nada. Pegaron a, a una compañera felicita de 73 años, muy malamente 15, este, más o menos 15 eh, efectivos masculinos, eh, me quisieron llevar detenida a mí, donde la vecina me, me metió en su casa, eh, se llevaron a la compañera Sonia, también detenida, todo en forma irregular, todo en forma represiva, muy violentamente, esto lo viven los compañeros el lunes, el jueves, el sábado, los días sábados se pone más fuerte la, la, la pelea, más densa, porque... Eh, resisten de 40 a 50 los lunes y los jueves, el día sábado ya o sea, son 120 compañeros y más que se aproximan a, a vender al bachi y para despejar, por eso se hacen los disparos. Este sábado hubo un aprete de parte de Bruno Jerez con la policía, de que querían hacían firmar un papel trucho porque no tienen ningún este sello municipal, ningún logo este del municipio realmente tenga validez para nosotros eso no tiene validez pero porque era un, un papel a, a mano alzado a mano alzada escrita diciendo que los compañeros firmaban conforme que vendían por última vez y que se retiraban a un predio a establecer por el municipio y que si ellos no cumplían y volvían el día lunes, martes o sábado que viene les iban a, a misar la mercadería los compañeros al ver eso no querían firmar peso para pero como tenían la manta tirada o los cajones puestos este venían y los apretaban los empezaban a, a, a extorsionar si firmas que creas a vender si no firmas te vas ya y empezaron a, a, a apretar a los compañeros eso fue lo que pasó por eso es que nuestra compañera vicenta ya venía muy mal y psicológicamente, depresiva, eh, muy preocupada porque no podía llevar centro a su hogar, eh, ella venía, eh, quizás no se notaba su depresión porque ella apareció todos los lunes, los jueves, los sábados, porque es una compañera que estuvo siempre en el bache, es una fundadora del bache, es una vecina muy querida, muy conocida, porque vendía jugos de pelones, tartas, bizcochuelos, eh, hasta inclusive hacía alguna vez sopa para, para vender y poder... este existir, parece que lo, este, esa, esa cocinaba muy rico, entonces era muy conocida en el barrio, aparte la vecina, estamos hablando de que vive a dos, tres cuadras del bachi, eh, era una de las primeras en llegar, una de las últimas en irse, y ese día, el día sábado pasado, la compañera apareció, en reiteradas veces a la mañana cuenta que mi compañera Vilma que vende fruta que venía como a mirar qué estaba pasando, veía que la policía ya estaba, porque a partir de las 10, 11, se vuelve a aparecer la policía, no como hacía anteriormente a las 8 de la mañana. Entonces la compañera fue a traer su carrito, eh, cuando trajo su carrito, ahí fue que que se descompensó, porque ya porque ella, segura de que ella iba a trabajar, porque eh, ya veía que los compañeros iban llegando, y que se resistían, y que se iban poniendo eh, convencidas de que ella ir a poder vender lo que había producido el día puede traer su carrito pero muy alterada muy muy preocupada muy este ella eh, una mujer muy muy valiente salió a luchar a estar y en ese momento eh, con todo ese esa, eh, con toda esa tensión parece que la, la, la puso más nerviosa más bueno, se descompensó porque dicen que estaba este que, que estaba este eh, yo escuché que decían que ella tenía un problema al corazón cuando, hablando con la compañera y, e hija de, de, de, de Vicenta, ella comenta claramente que su mamá no tenía problemas cardíacos, ¿sí? Y uh -huh. pero, e inclusive escuché decir, y, y se leyó y se fabuló por fe, de que la compañera había muerto en su casa, de que era toda una mentira, e inclusive que era una mentira inventada por nosotros que había fallecido la compañera. O sea, nosotros, nos, preocupa, nos preocupa mucho que no se estuvo respetando esto de la compañera, de que estuvo estuvo se la estuvo velando, de que la familia estuvo muy dolida. Y ya salieron a decir cosas y nosotros tuvimos que salir a comentar cómo fue esto, porque sí, nosotros hacemos responsable... De la, de la pérdida y el descenso de nuestra compañera a, a este funcionario, Bruno Jerez, que es un patotero, es un violento, es un golpeador de mujeres. No es la primera vez que la remete contra las mujeres. Él tiene hecho una denuncia por Mirta Lancay en el mes de, de febrero o marzo, porque vino acá la 19 de abril y pegó a nuestra compañera con su llave en la mano para poder arrebatarle el trazo de fruta. Luego se presentó el... el eh, Para, para, para el mes de octubre, a mediados de octubre, fines de octubre, al Paracol e hizo lo mismo, arremetió contra las compañeras, mandó a la policía a pegar a las compañeras embarazadas. Ahora viene ese burla, tiene una capacidad este tipo de burlarse de las compañeras, de menospreciarnos, de discriminarnos, de humillarnos, y por sobre todas las cosas, él vulnera nuestros derechos y hace abuso de poder. Marcela, eh, con todos estos años ¿no? eh, de la Feria del Bachi 2, ¿con qué razones se los quiere desalojar y reubicar? Dicen que es porque es un espacio público, porque los vecinos han denunciado, como usan las mismas estrategias que han usado acá en la vieja terminal, uh -huh. vecinos denunciando para que nosotros nos vayamos. Tal cual son las estrategias. Acá en la vieja terminal se dijo que usaron... Tres, cuatro vecinos que no nos quieren porque somos sucios, porque tenemos rata y no sé por qué otra cosa. Pero, ah, y porque le tapamos las veredas de su, de, su, de sus casas, que no los dejamos caminar ni transitar libremente. Por, por lo tanto, ellos no nos quieren y nos han denunciado, lo han denunciado al Chuli porque no cumple con su deber. De la misma forma están haciendo el San Tenrito. Han usado un par de vecinos que han, de, que han denunciado y que, y que dicen que... ...que no pueden vivir en paz, que la feria es acá, que la feria es allá... ...y que también nosotros robamos luz... ...o sea... ...para nosotros hay una persecución... ...hay una bajada de línea desde Macri... ...que es el presidente actual que tenemos... ...que viene arremetiendo contra los trabajadores ambulantes de la vía pública... ...¿sí? ...desde ahí nosotros entendemos que hay una bajada de línea... ...hay, una, hay, hay, hay, una, hay un abuso de poder... ...porque hoy nos están haciendo eso... Hoy están atropellando a los vendedores que subsistimos, trabajamos, de la economía popular. La feria del Gachi nació en el 2011, con la crisis. Hoy por hoy tenemos ajustes, tenemos suba de impuestos, suba de, de, de todo. Inclusive hay desocupaciones, están desempleados y la calle se está tomando por la necesidad, por la cantidad de gente que sale a San Salvador, que sale de sale a, a tomar las calles de San Salvador de sufrir porque no hay trabajo. Marcela, discúlpate, una pregunta este en este contexto que voy iba relatando de que hay más gente vendiendo en la calle desde el gremio, desde Atavi, este se han sumado más compañeros y otra pregunta que te quería hacer en cuanto Este, el gobierno lo saca, pero ¿hay alguna propuesta de, de generar alguna feria? ¿Cuál es la propuesta que hace el gobierno? Disculpame, ¿cómo era? Bien, la, una de las preguntas era si en este contexto que vos venías relatando de que mucha, en donde no hay trabajo, mucha desocupación, mucha hambre, la gente sale a, a vender lo que puede producir este, o sale a vender ropa y se generan muchas ferias en diferentes lugares, se ha sumado mucha gente al gremio este en este contexto. Claro, por supuesto. No solo acá en la vieja terminal, sino también las la, todas las ferias están siendo proliferadas por la necesidad. Imagínense el barrio San Pedrito, a su padre y toda la parte de ahí abajo. ¿Cuánta gente en necesidad, en pobreza total, en precariedad vive que tiene que salir a tomar las calles o, lo, o las ferias sociales como el Baxi 2 por la necesidad que hoy estamos sufriendo y la crisis económica que nos está golpeando. Esto pasa en todos lados, este, esto es, es algo que, que no se va a frenar, no se va a poder parar porque como estamos viendo hasta con los estatales, ni siquiera le quieren dar su, su, su bono, su aumento, no nada. Entonces, esto nos pasa a todos y a raíz de eso hay gente que sale, gente que trabaja en el Estado por 3.000 pesos, lógicamente sale a tomar la calle porque con 3.000 pesos no vive. Sí, sí. Claro. Eh, Marcela, nosotros cuando hablábamos sobre la, la situación de los vendedores ambulantes del centro y de la zona de la vieja terminal de San Salvador de Jujuy hablábamos de 1500 familias aproximadamente ya hace un par de meses eh, ¿qué, de, ¿de qué cantidad hablamos cuando estamos hablando de la Feria del Bachi 2? ¿podrías aproximadamente decirnos? Ay, nosotros No te puedo escuchar bien la centro de corta Ok, ¿Hola? sí, sí, te vuelvo a preguntar, no hay problema. Si nos podrías decir eh, aproximadamente cuántos trabajadores eh, van a la Feria del Bachi 2. Nosotros conocemos la realidad del Bachi, hay entre 200 compañeros, 300, pero no hay más. No es como dijo el municipio, quedan 600 los vendedores, porque si el municipio llegó a, a contar 600 trabajadores ambulantes en el Bachi y se llevó 100 para buscar en su Feria Nueva, ¿Es uh -huh. donde quedaron los otros 500? Claro. ¿No es preocupante? ¿No es alarmante la cifra? Claro. Sí. Totalmente. Este, nosotros hoy por hoy estamos juntando no alrededor de 200, 200 y, 200 y pico de compañeros, pero es una, o sea, que ahora por el momento no ha crecido, pero en estos 200 que han llegado es gente nueva que también va llegando por la necesidad de que nunca capisó el bache y está llegando con su bolsito a vender la ropa de casa. Claro. Dice. Claro. Sí, sí. Eh, marcela vos mencionabas a bruno jerez como el responsable político de esta represión y persecución nos podrías comentar un poco si ha habido algún tipo de diálogo para poder mediar esto o siempre fue la hostilidad constante el diálogo imposible de parte de bruno jerez nos cierra la puerta habla mal de nosotros nos divulga nos difama nos indica con él nos, nos indica con el dedo para, que la, para y nos manda a los policías a a perseguirnos. Eh, como ese hombre no no hay realmente diálogo ni, y sabemos que no va a haber diálogo porque es un tipo muy soberbio, es un tipo egoísta, no tiene corazón, se dedica a, a, a violentarse contra las mujeres. Entonces sabemos que con esta clase de personas que hoy están ocupando un lugar público, porque es público el lugar que está ocupando, donde él tendría que estar atendiéndonos a todos, tratándonos a bien a todos, porque él tendría que estar respondiéndole a su pueblo. Pero no, con este tipo no se puede hacer nada, es un funcionario de turno para acá, Irisa, que que, que, a, que apareció acá en San Salvador de Jujuy de la noche a la mañana. Yo no lo voté, no lo conocemos. Ese hombre entró, entró a dedocracia, acomodado por el radicalismo, sabrán por qué. La cuestión que nosotros conocemos, que este hombre no tiene la capacidad de poder brindarse a su pueblo. Por eso no hay diálogo con este tipo. Marcela, ¿y están en diálogo con alguien del gobierno? Recién decía que venías de una reunión. Millón. ¿Nos podrías comentar doctor, algo de lo que hoy hemos, charlaron? Hoy hemos estado con el doctor Millón. Hemos hablado antes de comenzar un poquito sobre, sobre, sobre el bache, que lo hemos dejado pendiente para charlarlo mañana. Uh -huh. Este por este tema de la compañera que, que, que, que, que lamentablemente nos, nos dejó en la lucha, en resistir la calle, en sobrevivir este en manos de este sinvergüenza que se la pasó apretándola y persiguiéndola como nos hizo a todos en el bache. este Por eso lo hacemos responsable político, porque él es, es un tipo que no mide las consecuencias con tal de, sa de salirse con su capricho, porque el barrio... De, de San Pedrito no es el centro, por lo tanto, ¿dónde más quieren esconder la pobreza? ¿A dónde más? ¿Por qué tocar los barrios? ¿Por qué tocar Alto Comedero? ¿Por qué tocar El Chingo? ¿Por qué tocar Cigra? ¿Por qué? Si antes, en esta misma gestión, cuando estaba este Humberto García, Esquines, Rotelas, como, como, como directores de control comercial, nos pedían, por favor, que nos vayamos a los barrios, que sigamos en los barrios, que no vengamos a, a la zona periférica del centro porque teníamos que darle reactivar las ferias sociales uh -huh. y ellos son ellos han sido este lo, lo, los primeros funcionarios que han, que han estado en, en control comercial cuando asumió asum, a, asumió el chuli uh -huh. que se hablaba de reactivar las ferias sociales en los barrios para que la gente no no prolifere aquí en Vieja Terminal o en, en la parte del centro Hay una contradicción tremenda. Hoy lo que se habló con el, con el doctor Millón fue sobre las compañeras acá de de, de, de todos los, de, de, de nuestra problemática en la vieja terminal, de que queremos paz, queremos buscamos la paz social, de que si nos tenemos que ir estamos dispuestos a reubicarnos sin violencia. No queremos que, que, que sigan persiguiéndonos como hace Bruno Jerez que viene con su patota de, de, de inspectores nuevos, y encima con la policía a medentrar a los compañeros. A raíz de todo de toda la violencia que ejerció Bruno Jerez acá en la vieja terminal también, uh -huh. hoy tenemos una figura que no la conocemos, que es Castel, que ha venido acá a San Salvador de Jujuy a colgarse del, de la lucha de, de, de, de las mujeres, de las que trabajamos, de las que somos el sostén de nuestros hogares. ¿Quién es Castel para venir acá y, y, y, y hacernos quedar mal? Nosotros hoy hemos hablado de ese tema. ...no podemos hacernos cargo de la violencia que él está ejerciendo... Eh, ...teniendo gomas, palos, piedras... ...y juntándose con estas compañeras que se habían ido a, al Big Mall... ...en el primer momento, porque, porque cuando se notificó en, en el mes de marzo... ...que no íbamos a estar acá, ellas se fueron... ...traicionaron nuestra lucha y hoy, porque no sé qué cosa ha pasado en el Big Mall ellas están de nuevo acá trayendo problemas y embarrándonos a todos, no es justo. Eso es lo que se trató hoy y también dejó claro el doctor Millón, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, que van a que, que, que tenemos plazo hasta el 5 de diciembre para, para la ropa nueva y ropa usada. Con el tema de las especies, el cordero, la coca y la comida, no hay ningún este aviso para que se vayan. Eso es lo que se habló hoy día. Marcela, y en cuanto, bueno, la relación ahora, volviendo al tema del BACHI-2, ¿cuáles son los ánimos y las medidas que van, a, que van a adoptar a raíz, bueno, de todos estos meses de resistencia y de lucha? Perdón. De nuevo, eh, volviendo al tema del BACHI-2, eh, ¿qué medidas van a tomar y cuáles son los ánimos de los compañeros que están resistiendo el desalojo? Los ánimos de los compañeros son de tristeza, de desamparo se encuentran en una situación eh, eh, hoy muy agobiados muy muy muy asustados por lo que ha pasado pero van a seguir se habló con los compañeros se habló con los compañeros la pérdida de nuestra compañera nos da nos, nos, nos fortalece porque nosotros sabemos que, que esos compañeros no son delincuentes que esas son mamás que trabajan personas que han salido a tomar la calle por la necesidad que han, que, han, que han dignificado Esa, esa dos esa escuela el bachi, el bachi y la guardería porque antes ahí era un caedero, se peleaban los chicos, era era un lugar donde no no no había no había lo que hoy hay, que es economía popular, las mamás van a dejar a los chicos a la escuela, salen, los retiran, los tienen con ella, hay contención. ¿sí? Uh -huh. Entonces, más allá de que el municipio salga a decir que ahora ahora es una zona cultu cultural, yo pienso que para que el municipio quiera hacer algo cultural, debería preocuparse primero que nada de, de la problemática de drogadicción que hoy tienen nuestros nuestros jóvenes hasta nuestros niños. Y más en esa zona, que sabemos que es una zona muy aledaña a todo lo que es el Bajo, donde quieren mandar a la gente a vender, prácticamente, a un par de cuadras, en esa famosa feria de albergue que está al lado del San Juan, al final de la calle de, de esta calle que, que está llegando al bajo. Entonces, no nos parece correcto ni justo que el municipio quiera seguir a, abusando y aprovechando de su poder y metiéndose con la feria social cuando siempre se se, se, se, se estuvo promulgando y activando la feria barrial. Sí. Otra cosa, nosotros hoy estamos sí. seguimos de luto. Vamos a ir al bache Esperamos que no haya represión, esperamos que el sinvergüenza, taradura de Bruno Jerez, no se acerque a burlarse de los compañeros, porque el barrio está muy triste, Vicente era una una, una mujer muy querida, pero muy querida, hasta inclusive han ido al velorio la directora, toda la gente que la conocían de ahí del bache a, a, a, a acompañar a, a, a María Vicente. Por lo tanto, quiero que toda la comunidad sepa que hoy, hemos estamos con esta lamentable pérdida, pero vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir tratando de que la feria siga, porque la feria del trueque es la manta, la feria del, del trueque es, es la economía popular, el vender a, a, a dos mangos y beneficiar a todo el mundo, no como esa feria que ha hecho ahora el municipio de la mano de Bruno Jerez, donde hay supercarpas, mayoristas gente que jamás pisó el barrio, ...el barrio ni la feria del Bachi 2... ...sino solamente ahora apareció para trabajar... ...en ese lugar... ...que es indigno... ...por que les han puesto ahora luz... ...eso no es digno... ...porque ahí el mantero no puede sobrevivir... ...¿te da cuenta? totalmente bueno Marcela vamos a seguir en comunicación por los por, por el conflicto porque el bueno, completo va a seguir te agradecemos gracias. tu tiempo lamentamos también la pérdida de vicenta vargas gracias, eh, señora bueno señora. vamos a estar gracias. en contacto bueno muchas gracias hasta luego hasta luego muy buenos días Bien, ahí pasaba Marcela Vargas de Atavi y que nos comentaba esta triste noticia, ¿no? La pérdida de Vicenta Vargas, una vendedora de, de una feria acá muy conocida en, en Cujuy, el barrio San Pedrito. En el barrio San Pedrito, el h es una feria eh, bastante tradicional y bastante conocida y bueno, y nos comentaba este bueno, el hambre de, de Morales, de Chuli Jorge, que Chuli Jorge el intendente, Gerardo Morales, el gobernador se llevó su primera víctima. Este, ...por este hambre las consecuencias... Que, ...que estamos viviendo aquí en Jujuy... ...en todo el territorio nacional. Así es, ya estuvimos hablando sobre el conflicto... ...de los vendedores ambulantes... ...en la zona de la vieja terminal... ...como ya comentó también eh, Marcela... ...y bueno, lamentablemente... ...seguimos perdiendo compañeros... ...y eh, sigue ¿no? la, la persecución... Como, ...como mencionaba Marcela... ...hacia los vendedores, la xenofobia... Eh, ...los ataques constantes... Eh, ...aquí hubo tres detenidos... Se llevaron una abuela de 72, 73 años, eh, detenida, eh, mucha amenaza, mucha persecución, así que ya hubo varios eventos de represión acá en, la, en el barrio San Pedrito, a raíz bueno del conflicto del Bache 2, así que bueno, esperamos eh, que no lamentar más vidas y que la feria siga. Así es. Eh, ¿Te parece que escuchamos un poquito de música y continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde Jujuy en el estudio de Radio Pueblo? Corazón. Lágrimas de azufre, de madres que sufren cada día su duelo. Es que este mundo es tan pequeño que menos de un segundo te la pudren y te arrebatan los sueños. El odio no es con vos ni conmigo mi hermano, a cambio la sonrisa por la poesía en mis manos. Abraza al que tienes al lado, la soledad es amarga como las miradas frías que te olvidado. La noche me acobija bajo su ala gris, la calle y sus secretos, el miedo y el son de la polis. Los niños perdidos duermen en la estación, incluso son vampiros ocultos en cada rincón donde se fuma el amor hasta quemarse los dedos bajo la piel de corderos los veo olvidan la sonrisa niñas tan lindas caminan sin almas vacías vendieron al diablo su fe y las gárgolas me observan desde arriba de esta catedral pateando la 9 de julio esquivando cadáveres van los seres en busca de compañía cambian minas como figuritas su mormo es el consumista y nosotros terroristas por hacer un vandal mientras bandas mueven kilos como nada el karma artistas son fantasmas en semáforos nosotros la placa Encapuchas detrás del micrófono Sin máscaras la ve de venganza en mi cara Refleja bien clara la trama y el drama es este La muerte brinda triste con ginebra en un bar Campanitas esclavas reinan esta ciudad De pronto el sol se cayó Perdió el equilibrio, ebrios y la luna lo cheteó Dio pasos a la noche, la oscuridad lo venció Arriba de los coches, los fantoches con su chapa de cartón un cuerpo cotizado en el mercado Capitalizado por los cuervos devorado Viviendo algún recuerdo que las aferra a su barrio Antes que la raptara alguna fiera amparada por un comisario Todos anónimos y el código del prójimo Es un vómito a tu interés católico Que alimenta pedófilos a manera de un hábito Se hacen los muy estúpidos para que no salga en público Radiografía de los pasillos clandestinos El satrán es un satán y el patán de la farmacia es un divino Así vecinos son absorbidos al olvido Desligándose del futuro